Esto está enmarcado dentro de un programa más amplio que se referencia con la calidad institucional en idioma y es una articulación entre idioma y el IPAP, el instituto provincial de la administración pública a cargo del profesor Aldo carreras eh, nosotros ya venimos trabajando en articulación con idioma en acciones relacionadas con la calidad de el, calidad de atención al afiliado y en este momento estamos el punto el punto que crítico que nos junta en esta reunión de hoy es eh, una cuestión relacionada con la modalidad de organización del trabajo pensando en la temática de trabajo en equipo, por eso el IPAP en este momento en aquí en Olavarría está fortaleciendo las acciones de IOMA específicamente después nosotros desde el IPAP trabajamos articuladamente con todos los otros organismos de la provincia y con municipios también haciendo llegar las políticas de capacidad de la provincia de Buenos Aires. Desde las políticas de capacitación en este momento el acento es muy amplio. Entonces estamos hablando desde procedimientos administrativos, desde trabajar en el marco normativo de referencia nuestra, desde trabajar en tecnologías de gestión, desde trabajar en eh, tecnologías informáticas y también en los procesos humanos que hacen a la gestión pública.